Bienvenidos a un Espacio de Reflexión en EVA Radio. Hoy nos detenemos a observar el fenómeno que está redefiniendo nuestra existencia, la inteligencia artificial. No como una fría sucesión de códigos, sino como un nuevo capítulo en la historia de la inventiva humana. El motor del cambio, la IA, no es solo una herramienta, es un multiplicador de capacidades. En la ciencia está actuando como un microscopio digital capaz de ver lo invisible, acelerando décadas de investigación médica en apenas meses, descifrando proteínas y buscando curas que antes creíamos inalcanzables. En la educación, nos ofrece la promesa de un aprendizaje a medida. Ya no es el alumno quien debe adaptarse rígidamente al sistema. Ahora, el conocimiento se moldea al ritmo y la curiosidad de cada individuo, democratizando la excelencia académica. Para el mundo de los negocios, La IA es el radar que detecta tendencias antes de que ocurran, optimizando recursos y permitiendo que las ideas nazcan con una estructura más sólida. Y en nuestra cotidianeidad, se ha vuelto ese asistente invisible que nos ahorra tiempo, que nos conecta con la música que amamos o que nos facilita las tareas más simples, permitiéndonos recuperar lo más valioso que tenemos. Nuestro tiempo. Luces y sombras, el balance necesario. Como todo gran salto, este boom abre ventanas de oportunidad, pero también nos obliga a mirar las sombras. Las ventajas. Son evidentes. Eficiencia, precisión quirúrgica y una capacidad de análisis que supera nuestras limitaciones biológicas. Es el puente hacia una era de abundancia y descubrimiento. Las desventajas. El riesgo del sesgo, la pérdida de privacidad y la posible deshumanización de procesos que requieren empatía. Existe el temor legítimo al desplazamiento laboral y a la creación de realidades distorsionadas. La conclusión es clara. La inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, sino a desafiarnos. El verdadero peligro no es que las máquinas piensen como humanos, sino que los humanos terminemos actuando como máquinas, sin criterio ni ética. El uso responsable es el único camino. Debemos abrazar esta tecnología con la guardia alta y el corazón abierto, asegurándonos de que cada algoritmo respete nuestra dignidad y potencie nuestra esencia, nunca lo contrario. Al final del día, la inteligencia puede ser artificial, pero la sabiduría debe seguir siendo profundamente humana. Te invito a formar parte de nuestra comunidad, un refugio donde el criterio y la pausa aún tienen lugar. Síguenos y hagamos que esta conversación nunca se detenga.